107.3 Hay algo que ya no puedo contener Me tiran sueño y no le puedo contestar Tinkunaco, tu frecuencia Acá con lo tocando La rabia de los demás Los miércoles nos encontramos en la 107.3 Para refrescarnos en la Laguna Negra Un chapuzón en la actualidad la Laguna Negra, miércoles de 19 a 21 horas, solo por Tincunaco FM. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a La Laguna Negra, 7 y 9 de la tarde, 27 de enero del 2010, arrancó La Laguna Negra, qué calorazo que hace, por favor, está muy, muy caldeado, acá dentro debe ser unos, fácil, 32 grados más o menos, afuera está lindo, para estar en la sombra, ¿Eh? Alejandro Ledizamón, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, no quería hablar para hasta que me presenten, me venías hablando, muy buenas tardes, sí, la verdad que hace muchísimo, pero muchísimo calor, hoy sí que la pasamos mal Y muchos han abandonado el barco, de esta vamos a ver si llegan, pero han abandonado el barco, te cuento Alejandro Sí, en realidad estamos sumergidos en el Laguna Negra y muchos salieron a la, a a la superficie. superficie Claro, exactamente, a refrescarse un poquito, porque hoy no lo tenemos a Cristian en la operación técnica, tampoco es Superman, tampoco es la Mujer Maravilla Puede ser por las cosas que hace, porque hace, va, viene, limpia, acomoda, edita, a de veces todo. a veces hace el noticiero, de todo hace. Hoy está Gloria con nosotros en la operación técnica y puesta en el aire. Gloria Sandoná. ¿no? Gloria Sandoná, no, exactamente, porque nuestro querido querido operador técnico y también colocutor de esta Laguna Negra, uh -huh. no... No ha podido venir por problemas personales, así que le mandamos un abrazo enorme. Se debe estar tomando una cerveza, pata ancha, tirado en la sí. piritita de su casa, seguramente. Está muy metido en, en el bautismo de su hija, ¿no? En Me el dijero... bautismo de luna exactamente, que la que la bautiza este primero, ¿sí? el primero de febrero, exactamente. o No, perdón, 31 de febrero. No, primero claro. de febrero. El primero de febrero. El primero lunes, ¿eh? El primero de febrero. No, entonces es el, el 31. El 31. El 31, domingo 31, se, se bautiza... Luna, sí la, uh -huh. la hija de Cristian Allí en Jujuy se la han llevado muy lejos Así que no la voy a poder ver Pero O bueno. sea que la familia en vez de venir a Buenos Aires Salía más barato, salía que, vayan, más salía más barato que, vayan que vayan allá, allá. Así que Cristian está organizando todo Para que salga todo perfecto el bautismo Está laburando como un perro, digamos, viste Como son los padres cuando le toca el bautismo de los hijos Sí, sí, seguro Y Emilio Utrera viene en viaje Se, se ve que ha, ha tenido un inconveniente Se le ha pinchado la rueda del tren Ajá. Y, y va a venir un poquito demorado. Espero que no, hayan, no lo hayan descu descubierto con el tema de... Yo lo, yo lo primero que lo llamé le dije, pero no me da que te descubrieron en tu gran investigación, porque saben que aquí en La Laguna Negra tenemos Emilio Investiga claro y... Y digo, bueno, lo descubrieron No, no, no, dijo, no, no no pasó nada Tengo un, re, un pequeño, pequeña demora Y voy a llegar un poquito más tarde, pero... Aunque sea famoso, es humilde y se viene entre tren No tiene auto, no, no tiene avión Él, nada no, él no, no puede, no puede darse el lujo De mostrar todo su dinero Entonces tiene que ser un tipo bastante cauto ¿sí? Claro, exactamente Comprarse zapatillas baratas Andar con una media de cada color Las barbas todas para todos lados Los pelos locos Porque si no, se muestra Y queda en peligro ...pone en peligro su vida, digamos, por por su clase de trabajo que hace. Claro, sí, sí, seguro. Quiero arrancar este programa de, una, de La Laguna Negra... ...primero pasando los teléfonos para que la gente se comunique con nosotros... ...que son el 15 66 90 50 02, uh -huh. ¿sí? Que nos puede escuchar, aparte de, de aquí, de, de por la 107.3... ...nos puede escuchar en... ...en fmtingunaco.blogspot.com Punto com O también puede entrar a la página web sí. Que también es un, otro de nuestros sitios en la web uh -huh. Que es radio radiotincunaco.radioteca.net O nos puede escribir un mail A fmtincunaco.com.ar Perfecto Alejandro Y ahora si sí, quiero denunciar Denunciar que Loco pongan cortinas en los bondes Déjense de joder Viajamos a las 3 de la tarde, a las 10 de la mañana A las 12 del mediodía Y nos cagamos de calor en los colectivos sí sí ¿Eh? Nos cagamos el calor porque no tenemos una cortina o algo que nos haga sombra Venís y encima el vidrio y el sol de las 12 del mediodía Que te pega como una lupa Te pega el blindex Exactamente el blindex, sí. exactamente tienen blindex esos, ¿no? Medio eh, plástico, medio sí. plástico sí. Hasta que no salga uno desmayado, medio muerto de ese colectivo No se van a dar cuenta que la gente no puede viajar Cuando los bondis se llenan Se llenan donde no hay asientos uh -huh. Porque los bondis ahora lo cargan lo cargan como salchicha Vamos todos apretados ¿Sí? Y no hay... Por más que abras todas las ventanas, es imposible el calor que te, que te pega... Vamos enlatados, ¿no? Sí, vamos enlatados, exactamente. Así que, vamos, muchachos, una ventana... una aunque sea, una cortina al bondi para poder, aunque sea, ocultarnos un poquito del sol. Sí, ¿estará algún colectivero, alguna persona que, si no, si nos están que escuchando, estará escuchando? Si nos está escuchando un colectivero, piensen un poquito en la gente, la gente que llevan... A los laburantes que llevan, a, a las mujeres embarazadas, a los chicos... Sí, yo vine hoy en el colectivo, estoy hablando que viene a las 5 sí. de la tarde, ¿eh? no, no es que viene a las 5 de la tarde y el calor que hace. Arriba del colectivo, cuando te pega el sol es insoportable. Es así, sí, encima sí. que venís lleno de gente, así que hoy denuncio que pongan cortinas en los colectivos porque realmente así no se puede viajar. Sí, sí, sí, es sí. muy insoportable. Es insoportable. Sí, los únicos que tienen y algunos son los 203, pero después los 291, olvídate, ninguno tiene, ninguno tiene cortina. Vamos a estar, eh, les cuento que hoy en la Laguna Negra vamos a estar hablando un poquito Nos vamos a hacer un poquito latinoaméricos hoy, sí con nuestros hermanos de Latinoamérica Porque vamos a estar hablando de Bolivia, ¿sí? vamos a estar hablando un poquito de ellos Un ejecutivo boliviano desmiente ¿sí? una san, eh, una sanción de una ley mordaza Para los que no conocen la ley mordaza, eh, se trata de una ley que hace que los calla algunos medios sí Que que quieren algunos medios de radio, televisivos, diarios, o sea, les prohíben su salida o les controlan eh, la salida de, de sus diarios, lo que sacan en sus titulares, su clase de investigaciones, hasta la música, que puede prohibir esta famosa ley mordaza en Bolivia. sí Así que uno de los eh, ejecutivos de Bolivia sale a desmentir esta ley y tenemos un audio, también ahora que lo vamos a estar escuchando dentro de un ratito, de... ¿Qué desmiente toda esta situación de esta ley eh, Mordaza en Bolivia? Sí, en realidad es del Poder Ejecutivo uh -huh. del Gabinete de Evo Morales, sí. que bueno que como todos sabemos, los medios de comunicación eh, pueden mover a las masas. no Tienen la característica de eh, manipular a la población uh -huh. como ellos quieren. sí, sí. Eh, Yo tenía un profesor cuando estudiaba que me decía que eh, la opinión pública mueve montañas, y es uh -huh. verdad la opinión pública mueve montañas y la y, y la opinión pública la generan los medios de comunicación. Nos pasó nos pasó más gráfico para hacer una memoria con el Mundial del 86. Exactamente. ¿O no? ¿Cuánta, sí, sí, sí. ¿Cuántas cosas ocultó ese famoso Mundial del 86? Ahí sabemos uh -huh. el poder que tienen los medios eh sí, sí. sobre la sociedad. ¿no? Recordemos también que eh, Evo Eeo Morales eh hace unos días atrás tuvo su segunda asunción Y con una votación histórica porque ganó con más del 64% de los votos una vota, un, O sea, un récord con lo que respecta a votaciones dentro de Latinoamérica yo ah, no me acuerdo Ale, se cuando vos me dijiste eso de los votos Yo también tengo una persona que batió el, en votos pero aquí en Buenos Aires Aunque bueno no puedas creer, yo tengo la data De que hay una persona en Buenos Aires, de nuestra Argentina sí. Que ganó por mayoría de votos Fue muy querido por la gente no lo vas a decir ahora. ¿Querés que te lo diga ahora o te lo digo después? No sé. ¿Preferís después? Después, después. Vamos a mantener un poco la de sorpresa. Yo después te voy a decir quién es la persona ¿eh? que se llevó la mayoría de los votos sí, sí. Eh, en nuestra Argentina. También muy querido, supuestamente. Uh -huh. Así que sí, sí. después te voy a andar diciendo quién es. También te... Eh, estuvimos hablando un poquito ahora de, de Bolivia. Ahora nos vamos a ir un poquito con también con Venezuela, ¿sí? Porque el gobierno de Venezuela... sí eh, con considera sí que hay un intento de desestabilización sí desde de su gobierno, esto es así, ¿no? Alex? Claro, quieren desestabilizar el gobierno de de de de, de, de Chávez. De Chávez sí. eh, y en realidad esto se generó esta denuncia se si viene la, la hizo en realidad Chávez desde el suprime desde el primer golpe de estado que intentó sacarlo, que uh -huh. él estuvo un poco no creo que un tiempo fuera del poder y volvió, no, retornó. Pero esta denuncia ya la venía haciendo hace rato Yo, Tenemos dos audios sobre eso y él lo explica Además de esto Esto se generó eh, en base a que Él rescindió contratos a medios De comunicaciones uh -huh. Que eran medios Derecho. de derecha uh -huh. Y que cerró televisiones Radios, que pasó algo Muy parecido acá, nada más acá no se cerraron Acá se los renovaron los contratos Exactamente no, medio, medio... Como medio que se chicañó acá Exactamente, uh -huh. entonces eh, eh, Chávez dice no, no puede ser están queriendo desestabilizar mi gobierno y además de todo esto esta noticia salió porque en particular hay algo muy importante que es una manifestación que se realizó en defensa al gobierno de Chávez en mm. esa manifestación murieron dos, dos jóvenes ¿no? A raíz de todo esto se, se radican las las denuncias de Chávez. Mirá Así vos. que bueno, vamos a estar charlando un poco de eso. Tenemos para la gente para que la, jepe, la gente vaya sabiendo, perdón, dos audios de, de Bolivia y dos audios de audios de, de Bolivia de, de y dos audios de Venezuela. Exactamente. Quédense ahí, enténense de un poquito más de lo que pasa no solamente en nuestra Argentina, sino también en nuestros hermanos de Latinoamérica, sí, eh, sí. en este caso Bolivia y Venezuela, que son los de lo que vamos a estar hablando hoy. También eh, la semana pasada estuvimos hablando un poquito de qué tiene que tener una radio comunitaria. No sé si recuerdan que pasamos cinco spots. De uh -huh. qué tiene que ver, qué tiene que tener una radio para ser comunitaria, claro. ¿sí? Y nosotros fuimos llevando a cabo a ver si la Tincunaco, si la Laguna Negra cumplía estos aspectos para ser una, una radio comunitaria. Bueno, claro. hasta la semana que viene fuimos bien, terminamos el top lo, a los 5 le acertamos, bien, 5 hinchas, 5 metidas, muy bien. Así que <ríe> sí, sí. hoy tenemos 5 más, en sí son 10, ¿sí? Pero vamos a ir pasando de 5 en 5. ¿Sí? Eh, sí, eh, son ahí te olvidaste cinco eh, son una una serie de radialistas. De paso quiero aprovechar para dar el chivo de la gente radialistas ahí ahí, que es radialistas.net, te bajás todos los archivos que vos quieras en formato MP3, cultura, educación, sexualidad, salud, ecología, lo que vos quieras. Perfecto. Eh radialistas.net, entras y te bajás todo lo que vos quieras. Son 15 spots los de eh lo ¿Qué los... tiene que tener una radio comunitaria? Claro, exactamente. La semana pasada Pasamos escuchamos cinco, cinco como uh -huh. decías vos recién. Uh -huh. Hoy vamos a pasar cinco más. Entre el programa lo vamos a intercalar. Lo, lo vamos como... a ir mechando y vamos a ir discutiendo un poquito si tenemos o no, si cumplimos con esos requisitos para ver si somos o no una radio comunitaria o si vamos en el camino de ser una radio comunitaria. Sí, ¿no? sí, sí. Obviamente que todo en el proceso se, se va aprendiendo. Esta radio tiene 12 años ya claro. sí así que Ahora el 4 de octubre cumple 12 años el 4 de octubre cumple la ninguna que cumple 12 años íbamos a estar de fiesta todo celebrando me voy a poner mi mejor traje de pingüino el que tengo en casa en trajeras de lentes frag y la galera exactamente me voy a, llevar, me voy a ir y me voy a, y me voy a divertir mucho supongo eh, aparte de esto emilio vater tuvo un informe de haití sí estuvo trabajando arduo en, en un trabajo duro sobre la situación uh -huh. que sufrió haití eh, Hay muchas noticias respecto a eso, porque Uf. yo estaba viendo que eh, hay denuncias en las que dice que eh, las fuerzas armadas que van a socorrer a los a, lo, a las víctimas de, de, de esta catástrofe dice que eh primori se dice? Priorizan, perdón, sí. priorizan a los turistas ingleses o norteamericanos o eh, como los turistas que tienen guita, los europeos. Los, los norteamericanos. Dice que se priorizan el, res, el, el rescate a esas personas. Eso no. es lo que denuncian algunas eh, algunas personas que fueron a hacer trabajo de rescate allá en Haití. Mirá vos. Hay, hay mucho hay mucho problema, hay mucho quilombo con Haití. Emilio estuvo haciendo un informe donde lo estuvo compartiendo con Alejandro y con Cristian y conmigo. Eh, de toda una clase, de, un, de una maniobra estadounidense con el tema del clima y de, de, de la comida y del hacerte sentir mal uh -huh. una cosa bastante extraña que Emilio la estuvo estudiando estuvo leyendo mucho sobre esto uh -huh. y, y cuando vengas nos va a estar dando una explicación de lo sucedido de, de lo que temen de este uh -huh. gobierno eh, estadounidense y de toda esta movida que está sucediendo con los hermanos de Haití ¿no? si sí, se presume una confabulación no uh -huh. o... es lo que denuncian uh -huh. Los, algunos países de Latinoamérica como eh, Bolivia, uh -huh. Venezuela, mucho Chile, hay uh -huh. muchos países sí, sí, que sí. están eh, diciendo que, que quieren que se vaya el, el ejército estadounidense, quieren que se retire uh -huh. desde eh, desde allí, desde Haití. Sabemos claro. que, eh, no sé si fue Evo, Evo, sí, Evo Morales, si fue uno de los que pidió una reunión a la, en, ONU. A la ONU para retirar a las fuerzas claro, de para, Estados Unidos, de Haití. Para ver qué se podía eh, hacer. Vamos a estar hablando un poquito de esto, vamos a... Emilio va a traer un informe bien, bien explicativo para poder ponernos a tono con la situación de, de Haití. También le cuento que sigo con la investigación de la, de la huerta orgánica, ¿sí? Eh, en mi casa ya tengo una planta que, que plantó mi cuñado y mi hermana, ¿sí? Ya tengo una planta de morrones una planta de, y dos plantas de choclo. Uh -huh. La planta orgánica... La, el jardín orgánico funciona. Puedo sí, dar sí, la sí. especificación de que funciona. El mío es más naturalista, sí. ¿no? Podemos candy. hacer seguimientos, está bueno. ¿no? Sí, el mío funciona. Yo <risa> sí, tiré, sí. Yo, mi cuñado hizo así, puse un canterito y, y tiró. Sí, pero hay muchos perros enterrados ahí en tu jardín algo de eso. Y hay un cementerio de perros, imagina. Era una pileta vieja. Vos fuiste a casa, conociste sí, mi sí, casa. Sí, sí, sí. Mi mamá nos está escuchando en este momento. Puede que le lavaste la cabeza comiendo en casa ese día que nos escuche, sí. que nos escuche. Bueno, mi vieja dijo, "Está bien, lo, voy a escuchar, lo voy a escuchar al nene." Dijo. Y en agradecimiento te ah. digo una cosa. Vamos a pasarle un tema de José Luis Perales. Le vamos a pasar un tema de José Luis Perales. Así no molesta más, porque es molesta, ¿entendés? No, no no no está bueno, está bueno que nos escuche que opine no, está bastante está, bueno está muy bueno eh, ella escucha los noticieros ella lee a veces y me uh -huh. dice mira habla de esto que está pasando esto que está sucediendo esto así que también trabaja como equipo de producción de, de esta laguna negra sí, sí, sí, sí, sí que, me, que me tiene que me tiene a mí ahí al tanto de algunas claro. de algunas noticias Hay un equipo amplio de producción ¿eh? Uf, tenemos mucho equipo y muchas denuncias del equipo uh -huh. me dicen no tengo antena para poder ver el noticiero así que Vamos a pedir una, una colaboración a la gente Para que esta Laguna Negra sea mejor cada día uh -huh. Y tengamos mayor ca calidad de producción si Que donen alguna antena, DirecTV si quieren sí Para para nosotros, para hacer un mejor programa ¿Te parece? Claro, puede ser sí, sí, sí. Sí. Te, te invito a ir una tandita cortita Porque se nos hizo larguísima la sí, presentación Sí, se nos hizo muy larga la presentación nos... En realidad yo estaba pensando en que la vez pasada nos habían pedido un tema de Kiss No sé sí, si te acordás Sí, sí, nos pidieron un tema de Kiss No lo habíamos acuerdo. encontrado, está medio oculta la, la carpeta de Kiss acá en la compu Y hoy lo encontramos casualmente ¿no? Así que vamos a dar a devolver la gentileza por habernos mandado el mesa Exactamente Que nos y... lo mandaron, recordemos, al 1566 90502 Exactamente Entonces vamos a escuchar el tema de Kiss que se llama Modern Day Que Modern es del Day. nuevo disco Del nuevo disco de Kiss Aston Boom se A llama. ver, nunca lo escuché Bueno, también quiero darle un saludo al año que está aquí con nosotros, uh -huh. nuestro Secre como siempre sí, sí. y nuestro Lati Lover, nuestro Casanova de la Laguna Negra. Hoy estaba amenazando con mate, que iba a comprar factura, algo así dijo, no sé. ¿Tiene Casanova o todos? Todos, el araño también. Claro, sí, sí. Esperemos que se porten bien. Bueno, nuestro Casanova está ya sacándose fotos para el Facebook, así que lo dejamos ahí tranquilo. Quiero a decirle a mi compañera y a nuestra operadora de esta tarde que nos deleite con un tema de x y hablemos con todo lo que tenemos para hoy en La Laguna Negra. Dale, dale. Un encuentro con todas las músicas. Timpunaco es un encuentro entre la radio y vos. Y ahora, no podrán creer lo que ven sus ojos? ¿Ilusión? ¿Espejismo? ¡No! ¡Milagro puro! de desocupados y sus hijos haciendo magia para subsistir un fuerte aplauso por favor millones de grandes y chicos haciendo magia para sobrevivir somos un país en serio o un circo más estado, más solidaridad, más futuro Campaña Políticas Públicas para la Infancia Un mensaje de Nueva Tierra Farco y UNICEF Los miércoles Nos encontramos en la 107.3 Para sumergirnos En la Laguna Negra Un chapuzón en la actualidad Un viaje subacuático Directo a tus oídos Miércoles de 19 a 21 horas La Laguna Negra Por FM Tincunato Bomberos Voluntarios, de José C. Paz, menciona Generalmente cuando compramos un artículo electrodoméstico estamos agregando un consumo adicional al diseño original de nuestro circuito eléctrico que puede generar un sobreconsumo, provocando peligro de incendio producto del recalentamiento de los conductores. Antes de instalarlos, asesore C. si su instalación posee la capacidad necesaria. Coopere con sus bomberos voluntarios apoye la campaña de socios protectores desde enero panorama de noticias de radio tincunaco porque, porque las, las noticias, noticias no, no se, se toman, toman vacaciones. vacaciones. Información local nacional e internacional en el panorama de noticias de radio tincunaco de lunes a viernes en sus cuatro ediciones 11 horas informativo farco las noticias nacionales desde la mirada de las radios comunitarias 12 horas panorama de noticias 15 horas alert contacto sur un resumen diario de lo que pasa en latinoamérica 18 horas panorama de noticias panorama de noticias de Radio Tincunaco porque lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3 comunícate al 15 66 90 50 02 aléjate de las relaciones violentas o denúncialo por un mundo con seres que sean humanos en una radio ciudadana la mujer está presente Y su imagen es valorada en los informativos En las radio revistas En el conjunto de la programación No tienen sitio las canciones groseras no sola. Ni los chistes vulgares contra las mujeres Esta emisora es una radio ciudadana O es sexista Llama y opina La Laguna Nera Tardo temprano Vas a terminar cayendo. Bueno, bueno, bueno, bueno, ahí ha pasado. ¿Somos sexistas o no somos sexistas? Yo les voy a dar una explicación fácil a esto. La operación técnica y puesta en el aire Y de que este programa vaya saliendo tan espléndidamente Y tan perfectamente Como está saliendo en este momento Es gracias a Gloria sí uh -huh. Que la tenemos en la parte de operación técnica ¿Mm? Así que Si ella quiere no, Nos mutea, si ella quiere Corta todo y se acaba la joda O sea, no nos podemos hacer los vivos Ni los pillo, ni nada Y más allá de que lo podamos hacer, no queremos exactamente, hacerlo ¿no? Exactamente, exactamente Porque es una excelente... Exacto. Aparte excelente persona, excelente operadora técnica, ¿sí? Le uh -huh. enseña a Cristian, ¿sí? Así que Cristian está bajo el mando de... De Gloria. de Gloria. porque si Gloria le dice a Cristian, deja de ser cagada. Cristian tiene que dejar de ser cagada, si no, lo raja directamente, uh -huh. ¿sí? Porque este es su horario de trabajo y lo tiene que respetar. <risa> Aparte, sabemos que está... También hay programas de viejas Brujas también funciona aquí en la laguna Neg eh, funciona aquí en la, en latíncunaco así sí, que sí, sí. también eh, creo que pasamos este este aspecto de sí sí no no somos sexistas para nada no somos machistas eh, acá... no somos de decir dale dale dale dale daledale dale, activa activa dale todo lo contrario todo no. lo contrario eh, bueno así pasó el primero de la, de, serie los, esta... de la serie de 5 de esta semana Exactamente, la semana que viene, acuérdense, vamos a escuchar 5 más De cómo eh, Si somos o no una radio comunitaria o sea, Somos sí. o no somos una radio comunitaria Esa Comunicate al 1566 905002 Y deja tu crítica constructiva O Ajá. tu crítica negativa Si en todo caso no estás de acuerdo eh, Estamos para eso, ¿no? O exactamente sea, para, para, El, el para escuchar... machismo no tiene lugar exactamente ¿no? ni, ni machismo ni feminismo no sé si el machismo... hay, hay que decirlo Pero eh, según el Observatorio de Derechos Humanos sí eh, Denuncian que hay picanas en Buenos Aires ¿sabes? Así que los policías y las policías Sí se van a hacer eh, respetar Y van a hacer abuso de su autoridad Como lo hacen siempre sí, de, Según este observatorio uh -huh. Dicen que en Buenos Aires Se están comprando picanas Exactamente, yo te voy a dar eh, el dato específico mira El Observatorio de Derechos Humanos Desde de, de la ciudad de Buenos Aires En Argentina Denunció que el gobierno compró armas para la policía metropolitana que produce descargas eléctricas si ¿sí? eh, según el gobierno porteño guillermo montenegro si ¿sí? realizó 70 y, eh, realizó la compra de 72 armas de nombre llamado taser si ¿sí? eh, en enero del 2010 según lo indica el boletín oficial es curioso el funcionamiento de, de estas armas si ¿sí? tienen forma de pistola no necesitan ser enchufadas y al ser disparadas producen una descarga eléctrica que tumba e inmoviliza al re al eh, receptor. Eh, además, no deja marca. O sea, deben estar felices porque ellos deben sacudir que da calambre y después no pasa nada si no queda marca. O sea, ellos mm. deben se deben sentirse en el paraíso, como decir, este es el arma que, que Dios creó para mí. no sea, se sí, deben sí. sentir he no sé... Eh... Ahora ¿qué, qué qué ingenio, ¿no? Que tienen para si usaran ese ingenio en otra cosa. Para para porque esto esto todavía tiene un poquito más sale, ¿eh? Esto tiene un poquito más dice, Dale. según un informe, ¿sí? de Amentis, ¿sí? USA se llama realizada en el 2008 los afectos los efectos causados por el uso de esta arma eh, Taser, ¿sí? por parte de la policía son mortales, dicen, ¿sí? Eh, desde el 2001 hasta agosto del 2008 se registraron 334 muertos Solo en Estados Unidos Eso quiere decir que esta arma Viene desde Estados Unidos uh -huh. o sea, Como siempre los yanquis descartan Y nosotros compramos Además vamos a recordarle A todas las personas que las picanas Fueron mm. como el primer eh, La primera arma de tortura la que se recurrió Acá en la En la, en la, en la dictadura militar de la Argentina 76 Y Creo que decir picana ahora es decir eh, fascismo, es decir ultraderecha, es decir, tortura. Así que bueno, es como una acusación muy grave. Esa. Te voy a seguir leyendo un poquito más, mirá Ale, porque justo voy a tocar el tema exactamente que, que vos tocaste muy bien. Por otro lado, dice, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas de la ONU dictaminó en el 2009, esto estamos hablando que lo hizo el año pasado, uh -huh. que la aplicación de este tipo de armas contra las personas Eh, constituye una forma de tortura Tal cual como lo decís vos O sea, sí, vos sí, lo sí. explicaste más para nosotros Para que lo entienda cualquier persona desde su casa O sea, estas armas de choques eléctricos Fue la primera arma, como lo dijo Vale Tal cualmente eh, segundos atrás El primer método de tortura En la dictadura aquí en Argentina ¿sí? El comité eh, estableció Que el uso de la pistola de choques eléctricos Puede construir una forma de tortura Y viola la convicción Contra la tortura de las Naciones Unidas a la vez dijo que la pistola eléctrica provoca un dolor extremo y en algunos casos puede provocar la muerte. Es como que te pega una patada cuando estás cambiando un enchufe, ¿viste? Exactamente. Se cae la electricidad. Exactamente. Yo creo que son 220, que más o menos. O sea, imagínate, o sea, eh, imagínate lo, lo que le puede pasar a un pibe, o ¿sabes? Es que no te van a pegar una sola vez. Uh -huh. No es que te van a pegar un toque y te van a dejar. Porque sabemos que no es así y por más que digan lo que digan Sabemos que no es, así que no es que decir, bueno, ya está, ya lo capturamos. Sabemos uh -huh. que no que no somos simplemente como lo dice este papel que estaba leyendo receptores, no somos sí, receptores, sí, sí. son personas. Y son al... personas, puede ser tu hijo, tu hermano, tu amigo, ¿eh? Puede ser tu novio, tu marido, uh -huh. tu mujer puede y ser si mucha hemos, gente. Se, seguimos hundiéndonos en esta laguna negra uh -huh. con estos métodos arcaicos que usa la eh, el poder que De... usa la autoridad para, para para hacer que nosotros seamos sumisos, ¿no? para con ellos y que obedezcamos todo al pie de la letra, fíjate en que andás. Fíjate, fíjate eh, el pequeño detalle, ¿no? Acá dice que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas de la ONU dictaminó en el 2009 que la aplicación de este tipo de armas contra las personas constituye una forma de tortura. Esto fue en el 2009. Qué curioso, ¿no? Que el Ministerio de Seguridad del Gobierno porteño, Guillermo Montenegro, realizó la compra de 72 armas Taser en enero del 2010. Uh -huh. O sea Unos meses eh... antes O sea, muchachos Unos no, meses después no, Unos meses después que se dictaminó que es el método de tortura O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos diciendo que si sí, es un sí. método de tortura ¿Por qué la compras? Que no hay comunicación ¿Qué, qué pasa? Estamos, está, uno está en el espacio y otro está en la luna sí, decir, pica, Además sea, de decir picanas es una cosa Claro, creo extrema. que el, o sea, se te, Estamos hablando que se, hay 72 tipos con picanas en la calle De, de la policía metropolitana uh -huh. ¿Sí? Sí ...y que sabemos que si tu hijo muere por convulsiones... ...o por dolores en el cuerpo... ...puede ser que lo hayan agarrado a picanazos en la calle... Uh -huh. ...¿por qué? Sí, sí. ...porque no deja marca... ...¿sí? porque no hay testigo que lo vea... ...si no lo vea y si, ...si tu pibe te dice... ...me dieron de picanazo... Mamá, ...por eso me estoy me, estoy así... ...y ella va y lo denuncia... ...es ir a dónde señora... ...si no tiene un fucking rastro... ...perdón mal y pronto hablando ¿no? ...no tiene no tiene, no tiene ningún rastro... ...así que uh -huh. bueno... Eh, ...esperemos que esto se solucione... Y que si están en la calle, se saquen de la calle. ¿Sí? Sí, sí, sí, eh... obvio. Ya hacen demasiado daño solamente con sus armas, así que imagínense que le, si le dan una picana. Es como una cosa muy extrema. No salga de su caso. Exacto, o sea, <risa> ya sabemos que en eh, menos eh, 334 muertos solo en Estados Unidos por causa de estas armas. Según los uh -huh. que, la, la, el censo que se hace. Porque sí, es como todo. Sí, y ahora no hablemos de gatillo fácil acá en Argentina, que se va multiplicar o se va a agrandar el, eh, la franja esa de, de las víctimas de gatillo fácil Uf, no ahora va a ser peor esto me parece así que bueno pero esperemos que no que no que no lleguen si se compraron espero que, que no se usen que se quemen o algo de eso sí, sí tal ¿no? cual. ojalá ojalá ojalá que, que se rompan todas y que a este señor que se quedeiller <ríe> a este señor guillermo montenegro que que se le descuente de, de su ¿de su sueldo? Uh -huh. ¿cuál es el problema? si fue él el que sí, sí, seguro el, el que las compró, ¿no? yo no entiendo por qué hace esta va, se hacen estas clases de cosas creo que tienen que ser sancionadas muy son muy graves yo creo que merecen cárcel tal cual ¿No? yo creo que merecen cárcel si estamos hablando que hace, hace menos de seis meses fue fue cerrada uh -huh. que fue dicho que no y después le dicen que sí y o sea, el chabón la compra igual o sea, con Cuál es la causa por la que vos la estás la comprando compra. a quién se habrá comprado no son de Estados Unidos supuestamente sí. supuestamente vienen de Estados Unidos Estados y en Estados Unidos están causando mucha muerte esta clase de armas y lo que pasa es que no puedes denunciarla porque no no deja marcas o sea eh, la única forma de detectar esto es supongo que será a través de un testigo visual entendés claro. o sea porque si túpieces te muere en el hospital no hay una marca de que dice te puede decir sí a través de choques eléctricos Sí señora, tocó un cable pelado qué sé yo Porque no hay una forma de decir que tu hijo, o cualquiera que haya sido, eh, fue dado de picanazos. Porque uh -huh. supuestamente, según lo que dicen, no deja marcas esta clase de pistola. Sí, bueno, sí. Eh, así pasó. Esperemos que esto sea solamente una noticia y no pase a mayores. Y si pasa a mayores, espero que haya una solución pronta. Para todos los pibes que están en la calle y para nosotros mismos que también la frecuentamos sí, todos Sí, que ahora días. te apuntan por portación de rostros, ¿no? Exactamente. Ahora... Son medio, son medio, medio morochito estás vestido con, con ropa deportiva. Y, y sí, Portación adentro. de rostro adentro. Papá. Tal cual, tal cual. Y, y, depende, y depende la hora y por donde estés caminando. Me claro, capaz eh, que bueno, estás haciendo nada. Te, ahí me eh, gustan las camisetas y me gustan los pantalones short de, de deportivo. Exactamente, me gustan y, las zapatillas Nike blancas y soy y, negro yo también. ¿sí? Yo soy negrito. Y, y, me gusta, y me gusta la gorrita y me gusta la gorrita Nike. ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema? Sí, sí, sí, no, no, no hay ningún problema con eso. O sea, Así que bueno, esperemos que no. A ver, acabo me siguen llegando los mensajes. Sí, hola chicos, estamos escuchando todos en familia. Un beso, mami. Pedí un tema de José Luis Perales, me dice. Ah, mi mamá me está escuchando. ¿Cómo, ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá Pablo? se llama Ángela. Mi mamá se llama Ángela, así que uh -huh. le, le mandamos un besito enorme. Pon, Ponen pónganme la canción de Joselito Perales que tenés ahí en cortina que, que ella me dijo, así que ¿qué te parece si nos vamos despidiendo de este de, bloque? De este bloque, ¿sí? Con este tema de Joselito Perales para Ángela y Ajá. toda la family, ahí sí, que sí, me está sí, escuchando sí. que le mandamos un besote enorme porque se comunican al 15 66 90 50 02 y después nos van a escuchar a través del blog y después nos van a escuchar a través del blog, es Eh, FMTinCunaco.blogspot.com Fm Exactamente es Ahí está Está Rodrigo Está Vanessa Está fabián Está Jonathan Está Leonardo Mi mamá Lucila Son como 25 mil Qué cantidad mil de mil sí, Uah, Yo no sabía Si solamente nos escuchan Me escuchan mi familia Y estate tranquilo Porque son 50 fácil Así que Estamos bien en pico de audiencia Dale Los dejo con José Luis Perales Y después volvemos con más Laguna Negra Dale. Listo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 Cuando te miro cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, te quiero y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero Com la Tierra al Sol Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella blanca yo siento celo Y cada vez cuando amanece Cada vez me siento un poco más De tu mirada preso y Cada vez entre tus brazos Cada vez despierta una canción te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón, te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Te quiero, te quiero, eres el centro de mi corazón, te quiero, te quiero, como la tierra En una radio ciudadana se escuchan todos los idiomas que habla la audiencia Las diversas nacionalidades indígenas Porque ninguna cultura vale más que otra Y ninguna lengua es superior a otra Esta emisora es una radio ciudadana O es colonialista Llama y opina La Laguna Negra, tarde o temprano vas a terminar Calle. Ahí, ahí pasó el, el temita para Francla para Ángela, así que para mi mamá le mandamos un besote enorme, que nos está haciendo el aguante desde allí, desde casa con toda che, la muchísimas familia. Muchísimas gracias por, por estar escuchando el programa que la verdad sí. uno no, ¿no? Y también y sí, obvio, y también agradecerle por la comida que nos hizo el martes, excelente. Sí, sí, sí. No no por alardear, pero mi mamá es una excelente cocinera, ¿eh? Sí, la verdad que yo lo pude lo pude comprobar. Che, sí, es una excelente excelente está cocinera. Buena. Che, ¿sabes? Así, nos llegó un mensaje antes al... de que antes de que me dieras Yo tengo al secre. Sí. sí, a mi secre Araño, que Pero me dijo, chavos, no ¿sí? que ¿verdad? me dijo, "Quiero leer el mensaje, Carlos, quiero leer los mensajes." Dijo, "Bueno, Araño, a ver, quiero lee, tomar la posta en el programa." Dijo, "Leé el mensaje, a ver, Araño." "Hola, soy Vero, comencé a escucharlo el programa la semana pasada. Ajá. Me gustó mucho. Hoy lo no lo escuché porque estoy en No, Córdoba. hoy lo escuché porque no, hoy no lo escuchó. Ah, hoy, hoy no lo, no lo escuchó, está en Córdoba. Claro. Se fue de vacaciones. Sí, sí. ¿Pero? Que termine que termine. Terminal, a ver quién más. En Córdoba de vacaciones. Saludo a todos y un beso enorme para Ale. Ah, por eso quería que lo lea todo. Ah, es un beso especial no, para no, Ale. No, no, no, no, Emilio vino enojado y quiere saber es quién ver? es Vero. Llegó todo transpirado, todo acalorado Pero es la una, una amiga mía Ah, una amiga tuya Sí, sí, que todas las tardes solemos tomar mates Ah, no es la famosa amiga con privilegios, ¿no? Sí No, no, no, no, no, no, no. es una muy buena amiga Que todas las tardes solemos tomar mates y comprar facturas y, ah. y reírnos un poco Perfecto, muy bien Viste que desde el mates a las facturas hay un solo paso O sea, esto sí, sí, sí. Esto, es muy... esto me huele mal Como del sexo trabajo <risa> claro, claro. <risa> no Tampoco estará así no? presentarlo? Eh, A mi diestra, acalorado ¿sí? por todo el atraco que ha venido desde Capital Emilio Utrera con, con nosotros, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, costó ¿eh? Costó, pero aquí estás costó presente llegar, Sí, sí, sí Llega eh, Llegaste casi transporte, para... Transportes y el calor, yo, nah, lo, yo mala lo, combinación sí, Yo me lo denuncié hoy, apenas llegué, viste sí. como esta Laguna Negra siempre denuncia Las cortinas en los colectivos Sí, hoy me pusieron una, una cortina de este de los cartajeneros, no me gustó mucho. No me ah, gustó sí, mucho. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese es lo que hay, había que soportarla, pero está sí, bien. Sí, sí. O que tanto tampoco un poquito del sol. Sí. Sí, yo venía enlatado en el colectivo y el Sin sol que me tenía pegado. Sin cortina, así que de denunciamos cortina en, en los en los colectivos. Acá no podemos no podemos, podemos quejar porque los nos pone cortina, están copadas. ¿eh? Exactamente, y ahora siempre nos pone cortinas copadas. Eh, quiero hablar un poquito del tema de Evo Morales. Sí, y de lo sucedido en uh -huh. sí, sí, sí. Permítime, aquí está. El ejecutivo, sí, eh, un ejecutivo sí boliviano. El ejecutivo boliviano des desmiente sí, sí. sanción de una ley de mordaza. Esto es así, ¿vale? Exactamente. Después de que Evo Morales eh, asumiera por segunda vez, ¿no? Como te decía, por el más del 64% de los votos, sí. los ciudadanos bolivianos lo eligieron uh -huh. democráticamente. Y parece que el muchacho viene haciendo las cosas muy bien, ¿no? Uh -huh. Desde que asumió como presidente. Uh -huh. eh, así que bueno, uno de los líderes como más preocupados acá de, de Latinoamérica. Cuando cuando Tomás sale esto del 64% de los votos en la segunda vuelta de, de Evo Morales, uh -huh. ¿sí? eh, estás diciendo que es un récord. Me lo dijiste, me lo dijiste sí, la semana pasada, un récord en Latinoamérica. Latinoamérica, que fue el presidente más votado por el pueblo. Exactamente, ¿no? sí, sí, sí. Uh -huh. sí que siempre acá, acá gana 40 a 30, 50 a 49... Claro, 51 49... 51 bueno, 49, sí, sí. cosas así. Bueno, Evo Morales arrasó allí en, en Bolivia. Sí, sí, allá sí, parece que tuvo todos los votos. Y bueno, después de esto, uh -huh. como yo les contaba a todas las personas que nos están escuchando... El Ejecutivo de Evo Morales uh -huh. eh, des, des, salió a desmentir unas denuncias que decían que el gobierno sancionó una ley mordaza. ¿Qué es una ley mordaza? no Es una ley que saca el gobierno para, como bien lo dice la palabra, amordazar a todos los medios de comunicación. Uh -huh. Esto es la ley mordaza. Uh -huh. Y es supuestamente una ley no para que hacer callar a medios de comunicación, supuestamente la ley... Que se sancionó acá la nueva ley de medios audiovisuales Para muchos sectores uh -huh. Era una ley mordaza uh -huh. Da la casualidad que eran sectores derechistas ¿no? Justamente, claro Exactamente, estamos hablando de que Para ser más específicos esos, esos Aquí en nuestro país no esos, Esa gente que salió Esos medios de comunicación que salieron a criticar Esta nueva ley Fueron los grandes monopolios de, que, que controla la ley de medios, ¿no? Estamos hablando como el Grupo Noble de Clarín Específicamente, claro, el Grupo Clarín, ¿no? Que hay directamente un conflicto con, uh -huh. el, con el oficialismo, con el gobierno ya hace tiempo uh -huh. Y sí, para ellos es una ley mordaza porque no pueden seguir haciendo sus sus negocios, ¿no? O sea, el libre derecho a, a negociar con quien quiera lo que ellos quieran Exactamente, uh -huh. a, a cubrir toda la parte de los medios También podemos hablar un poquito de, del terrible vaciamiento del Canal 9, ¿no? Sí, sí, vos ponés en Canal 9 sin hacerle chivos a nadie, uh -huh. ¿no? Y te pasan las 24 horas de novelas latinoamericanas, colombiana mexicana de lo que venga. Después tenés un noticiero y dos programas de Chimentos a la tarde y hasta y ahí llegaste. Chavo. Y, el y, el Chavo. Chavo, y el Chavo, que es lo mejor le que, lo que, que le puede pasar a, a, a Canal 9. <risa> Canal 9 es el Chavo, lo mejor. El Canal 9 con el Chavo y no, el 11 con los Simpsons. Claro, bueno, hay gente que no le gusta el Chavo, el Los no Simpsons, nada de eso, pero... Es lo mejorcito en el canal 9, en serio. Sí, sí, sí. ¿No? Es lo mejor de acá. Bueno, seguimos de... con, con estas noticias, pero para, para para para, dale. Si, sí. si si vamos, si vamos al canal 9, yo creo que que Macri eh no, que Macri no, que eh, este caso el Colorado ¿De Narváez? de Narváez debe estar muy contento porque él seguía mucho el cartel de los sapos. ¿Eh? Él, sabemos que no sabemos si en la ciudad colombiana y de dónde viene su su descendencia negociante, sabemos que era muy fanático, pero muy, muy fanático del cartel de los sapos que estaba en el 9 uh -huh. y él no se perdía un, un programa. Así que eso era también algo bastante llamativo en el 9. Sí, sí. <risa> bueno, y te digo que, con lo que respecta a los medios de comunicación dentro de Latinoamérica, se viene como un cambio bastante bastante importante, ¿no? Como te decía recién, entonces, el ejecutivo boliviano salió a desmentir que el gobierno de Bolivia haya sacado, haya sancionado una ley mordaza, como recién lo explicamos. El portavoz de la, de la presidencia de Bolivia, Iván Canelas, que fue quien desmintió que el presidente Evo Morales eh, habría sancionado una ley mordaza para controlar al periodismo. Uh -huh. Y que dijo que propuso recomendaciones éticas para que no se mienta al pueblo. ¿No? evo morales propuso sí, igual seguramente si sí, prop propone alguna ley parecida ¿no? a la ley que se que se, que se que salió acá no la de ley de medios de comunicación uh -huh. seguramente eh, los sectores que están en contra la llamarán mordaza también sí sí sí también, seguro, seguro digamos ojalá que, que, que pudieran tener digamos no una ley así más democrática uh -huh. para la información como va como los países digamos o sé sea, que uh -huh. sí. que te, tienden digamos a, a desarrollar esas esas políticas claro Y además, yo como te decía, en un rato también vamos a estar repasando lo que pasó en Venezuela, porque también tiene mucho que ver con los medios de comunicación en Venezuela. Pero a propósito de esto, Canelas habló de la raíz de las persecuciones que generaron las declaraciones del mandatario el día lunes. Si te parece, vamos a escuchar a Canelas en su primer audio y después seguimos repasando esto un poquito más. Dale, dale, vamos a escuchar a canela Canelas, sí, eh, el Ejecutivo Bolivariano, que desmiente la sanción de la ley federal y eh, mordaza me, me gustan tus lentes me gustan tus lentes te viniste muy veraniego eh, esa es una de, de, de las cosas que utilizaste para tu investigación ¿No? sí sí pero mi, mi investigación no, no avanzó digamos por una cuestión de eh, de, de vacaciones ¿Ah, sí sí, sí. Bueno, no tengo capaz el, el ímpetu que ha sabido tener enriquereche no para exactamente para sus investigaciones policiales pero bueno este vuelve a las vacaciones y estaré nuevamente detrás de, de esos pillos los vas a seguir hasta abajo de la cama, como se diría. Sí, sí, vos sabes que cuando yo... A mí se me propone algo... Estás estás tras de él. Mi, me acaban de mandar un mensaje al 156690502, eh, María, sí que dice, las novelas del 9 son lo mejor. ¿Eh? Y allí, allí mi, mi operadora técnica se ríe, como dice, tiene razón, la defiendo. ¿Eh? está bien cada uno tiene su libre derecho de decir si le gusta sí, es, no, es pa, muy... mientras no vea la que está los miércoles a las 7 de la tarde <risa> está todo bien digamos, ¿no? uh -huh. se ve que está... son novelera gloria sos novelera son muy novelera no sos novelera gloria no es novel pero las ess el la aguante sí. a las que ven la novela si sí. hay alguna novela en especial que te guste no no tiene especial igual simplemente dijimos que valiente seguro que ve seguro que ve, seguro que ve valiente con los muchachos hay sudoroso y la hemos Bot, visto salir botinera, apurada. Dice Botineras, dice. A las nueve se quiere ir volando. Sí, de acá la hemos visto que apurada, ¿no? Apagando todo acá en el estudio para irse no, a, seguramente a ver a, de despedir, a valientes. Yo estoy terminando de, de despedirme y eso ya, estaba, ya, está, me, está, ya me está desconectando <risas> los cables, me está muteando, me está mandando... Un, sí, ¿eh? Eh, Ma, María es muy novelera, ¿eh? María es muy novelera, así que la, la vamos a respetar, lo vamos a respetar. Sí, a eh, no. propósito entonces de todo esto, yo quiero que escuchemos el primer audio ¿no? de Iván Canelas. Sí. Que, bueno, ...que salió a desmentir todo esto. Vamos con el primer audio y después venimos con, con un poquito más de esto. Dale. Nosotros, como ustedes, estamos decididos a luchar contra la mentira... ...y la manipulación informativa en los medios de comunicación... ...porque está claro que esto no solo le hace daño al periodismo... ...sino que le hace daño a la sociedad en su conjunto. Los periodistas tienen la función de servir a la sociedad y la sociedad espera de los periodistas que no mientan, que no engañen, que no manipulen. Es un círculo ético, es un círculo moral, y en base a eso creemos nosotros que se debe trabajar en una norma que tenga como base fundamental los artículos 106 y 107 de la Constitución Política del Estado aprobada con el voto del pueblo. Ahí, ahí está ahí pasó canela yban ¿no? canelas si sí. este fue el, el primero de los audios ¿no? uh -huh. que teníamos para escuchar que, que preparamos acá con, con los compañeros para para que vean cómo viene la cosa acá con el, con, con el gobierno de bolivia y los medios de comunicación que son más de derecha que dicen que ahí sancionó supuestamente una ley mordaza y que como canelas lo, lo recalcaba recién solamente se propuso recomendaciones éticas para que no se le no se le mientan al pueblo boliviano, ¿no? Al propósito o al respecto, Canelas lamentó las especulaciones sobre una propuesta de ley mordaza, ¿no? Y dijo que el presidente solo se refirió a una eh, a una ética, bueno, una ley ética que debe re regir en la actividad periodística de su país. Es lo que te decía recién, solamente propuso algunas cuestiones éticas como para que no se le mienta al pueblo de Bolivia. Esto decía canela y además consideró que los periodistas tienen la función de servir a la sociedad eh, y la sociedad los espera a ellos para que ellos los sirvan. ¿no? Y, y solamente Obviamente, eh, sabemos que el periodista está para informar a la sociedad lo que está sucediendo en el país. Y, o sea, estamos hablando a nivel informativo, a nivel espectáculo, a nivel nivel cultural o uh -huh. de cualquier clase de ámbito que sea ¿no? y además tiene que tener la responsabilidad Canelas lo aseguró acá de no mentir y no engañar a la gente ¿no? Uh -huh. esto es lo que decía Canela que es el portavoz de la presidencia de Bolivia esto, escuchamos a Canelas y escuchamos a, a Evo Morales ¿no? en, lo, en sus declaraciones uh -huh. vamos a escuchar el segundo audio de Canelas uh -huh. y bueno, para ir cerrando un poquito más Eh, esta noticia que tiene que ver con el gobierno de Bolivia. De manera que las especulaciones que puedan surgir a partir de esta declaración eh, son solo interesadas. He visto en algún periódico que decía que el gobierno aprobará una ley mordaza que eh, afectará la libertad de expresión, por ejemplo. Quisiera que ese medio me demuestre, es el periódico El Diario, que tiene en su primera página un titular grande que nos demuestre más libertad de expresión no puede haber. La libertad de expresión termina donde comienzan los derechos de las otras personas. Ahí está. Sí, sí. Muy bien, ¿no? muy carito, ¿no? lo que fue, decía. Fue, fue muy específico, o sea, digamos, nadie está eh... o sea, una cosa es mostrar ...lo que lo que está pasando en la sociedad... ...y otra cosa es que al mostrar quieras culpar... ...¿no?... ...cuando quieras cizanear... ...quieras eh, buscarle la vuelta... ...a lo que no se puede, ¿no?... ...digamos, de, a, a través de... ...de un primer... ...periódico nacional... ...por no, por no hablar de un... ...de un de programa televisivo, ¿no?... ...vamos a un periódico nacional... ...que cizaña alrededor de lo mismo... ...de, de la pobreza, del hambre, la hambruna... ...de la guerra, de la guerrilla como éndome a un extremo ¿no? pero buscándole la vuelta no de saber que es un diario que la to lo toma la, la mayoría de la gente no y a ponerle titulares tan explosivos y tan eh, equivocados digamos eh, le cambia el pensamiento a la gente no creo que se refiere mucho a esto con el pensamiento sí, también. igual también seguramente este hay que tener en cuenta los intereses que muchas veces siguen los, los grandes medios ¿no? los uh -huh. medios más, más comerciales son más importantes que seguramente son sus negocios muchas veces. ¿Qué, ¿Qué pasó aquí en Buenos Aires con el titular con el titular de, de, del Banco Central, ¿no? De repente todos los medios salieron a defenderlo y ahora todos los medios los, lo le están Que, no pidiendo, que por no, el Banco que Central, que no aparezca por el Banco Central cuando estamos hablando, es que menos de dos de 2 semanas atrás, menos, estoy hablando sí, quizás una sí, semana sí. y media, todos los medios y decían y justamente se lo había eh, sacado de su lugar y bueno, y la presidenta se estaba tomando demasiadas libertades con los decretos. Y bueno, sí los medios también tienen ese vaivén, pero Hay que ser un poco crítico ¿no? a la hora de lo, de lo que se escucha no solamente uh -huh. este imponer eh, imponernos sino este recomendar características a los medios eh, de, de respeto no hacia hacia el público sino motivar al público a que tenga una, una visión crítica sobre las cosas y tener en cuenta que muchas veces hay medios que este que alzan una bandera o que tienen no eh, tiene una política muy muy estrecha una, una marca política muy fuerte y van a ir detrás de su política Uh -huh. eh, oficialista sí, sí, sí. O, o en contra o, o lo que sea no entonces está uh -huh. hay que tener en cuenta siempre una hay que hacer una lectura muy crítica de las cosas Tal sí cual. seguro ahora vos fíjate que domingo a la mañana te levantás y lo primero que haces es ir a compra de clarín exactamente o no sí, están sí. en las facturitas perdón con la facturita no o sea, nos olvidemos no, no no nos olvidemos sí. de la facturita Pero a lo que me refiero es que debemos y de, y de, recalcar y, de, y del mate. Este, sí. hay bueno, que recalcar eso, Vero, Vero seguramente sí. mandaron un mensaje, ¿no? Mm. A, eh, contando seguramente que ella esa, esa <risa> que <risa> diario, ella que a qué hora si te cumple juntas, con las facturas y esas cosas, pero ¿de tardecita o de mañanita? No, no, de tarde, soy un, un, un pibe muy educado. Ah, yo. pero sí, sí, sí. hay diarios de tarde también. Sí, algunos que Algunos siempre. dicen que van sí, a comprar sí. el diario de la tarde y después andas a ver a dónde va. El, el clarín el domingo, digamos, seguramente tiene todas sus Se adeptos por el tema de los clasificados, ¿no? Sí, sí, que... sí, sí, sí, puede ser, es verdad. Nunca, nunca puede ser porque creo que nunca se fijó en esa parte, pero bueno, hay gente que no, solamente no. mira a los clasificados. No, siempre tuve trabajo, nunca nunca tuve que recurrir, ¿no? Nunca te después dicen te... que no hay trabajo. Después, ¿Para qué tal lo clasificado? Sí, pues nadie quiere recurrir al clasificado. No, no. En una bueno. época, este, mi vieja, sí. mi madre, que en este momento le mando saludos, ella decía que en una época si vos se lo pedías al al kiosquero al clasificado lo, lo, lo retiraba de alguna de algún ejemplar que seguramente iba a vender sin clasificado Y te lo te lo daba. Exactamente. Pero Mirá, bueno. Ahora nunca más. Ahora si querés el clasificado anda y comprá ya. No queda otra. Eh, bueno, así pasó muy bueno el informe Ale sobre sobre Bolivia como bueno. siempre y todavía tenemos más porque tenemos el de Venezuela. Mañana nos que... estamos yendo muy cerca de Bolivia. Mañana con, con Cristian, mañana se partimos. Rápidos a... y veloces con 35 grados de calor que ya se anunciaron hoy. No importa. 37 grados de calor que ya se anunciaron y en, en, en Bolivia no, digamos, vamos a Jujuy, no que está ahí Van al bautismo, van al bautismo de luna, que lo estuvimos anunciando. En Jujuy eh, hay lluvias, lluvias, lluvias y más lluvias, por este bueno en Perú y en Bolivia y en este momento hay una temporada de, de, de tormentas. Uh -huh. Justamente por lo que pasó ahora en Perú. En Perú sí que... O sea, que... ustedes se van acá con todo el calor y ya van a tener que ir en canoa, digamos. Y allá está haciendo la mínima 18 grados, si hay lluvia para este fin de semana, va a estar bueno. Va a estar lindo. Va a estar lindo, va a estar lindo para que te hagas río igual. Los ríos están crecidos. Conociéndote a vos te vas a tirar de En la de parte pechito. playita. Sí, te vas a tirar de panza sí, y vas, sí, a hacer, sí. vas a hacer patito, me parece. Así que yo les invito... Igual, perdón, Cristian se fue sin mí porque no lo veo. Sí. No, no, Cristian eh, tenía... La mujer le mandó un mensaje y le dijo, ponete a planchar toda la ropa de luna que me tenés que traer. <risa> poneme todo... Andá a repartir las entradas que faltan. ¿Eh? Andá a trabajar más porque me tenés que tener plata claro, Yo digo, capaz que se me fue y me equivoqué Yo la fecha y bueno No, no, no, no, no, no mañana no, no. estamos partiendo no, no, para no. allá y, y me mandó un mensaje muy específicamente que me dice Carlos, me tienen cagando, no puedo ir Perfecto, lo entendí muy clarito Muy claro, muy claro muy sí, claro sí, sí. fue así que Él eh, ninguna mordaza utiliza para a la expresarse no, no, Ni no, una mordaza No, no, me dijo, Carlos, la verdad que Me mandaron un mensaje, no puedo ir Listo, Cristian, es respetable Así que queda haciendo tus actividades Porque sabemos que la tenemos a la mejor Nosotros aquí en nuestra peladora Gloria Me lo imagino planchando Debe sí, sí. estar sentado en alguna remera. Tal cual. Esperando que, a que <risa> se alice. Sí, Exactamente. Salin. Le mandamos un besote enorme. Les cuento a la gente que pueden comunicarse al teléfono 1566 90 50 02. Mis hermanas me siguen mandando mensajes diciendo que están tomando mate con tortas fritas, así que, que uh, espero que espero, friene, bueno, espero me, que me parece me que ahí. haber ido, ¿no? A ese a ese a esa comida realmente deliciosa que ha preparado tu madre, ese mm. agasajo que, que, sí, que sí. le brindó a toda la luna negra uh -huh. o a casi toda, ¿no? Porque bueno, este seguramente hay un par de, de personas que tienen la camiseta que no fueron. Tal cual. Este, digo que ganamos muchos adeptos, ¿no? Porque fuimos, sí, sí, sí. pudimos hacer un poco de lo que hacemos acá, de una charla extendida. Este de, nada como de, de, de casi de, amistosa, digamos, claro. ¿no? De con pinche. Hicimos la Laguna Negra en vivo sin Pero, micrófonos claro, ni Para sí. un público reducido, sí. de, un público elegido, ¿no? No, entre, nos, entre muchos. Nos fuimos con aplausos y entrevistados, ¿no? nos, oh, no. que nos hablaron de cocina, oh, oh, de oh, oh, oh, muchas cosas. Muchas tuvo, sí, sí, sí. Sí. Tuvo, tuvo, tuvo momentos caldeados y después tuvo momentos pasivos. Como somos nosotros aquí en la Laguna Negra? Un buen obviamente. vino blanco. Sí, También bueno, la agradece de todo corazón la ¿sabes? hemos pasado sí. lindo los invito en una tanda cortita cortita y después volvemos con toda la info que tiene emilio que trajo libros libros de información para compartir esta tarde con nosotros así que te mira cortito y volvemos con más laguna Negra estamos i oui. de los barrios. Bueno, y luego de la pausa retornamos al piso. <ríe> Pero qué tos me dio Mariana. Voy a tomarme un Garlopin para prevenir la gripe. Recuerde, Garlopin y chao gripe. <ríe> Mientras tanto, yo aquí en la cocina del programa estoy a punto de preparar un sushi con aceite Olito, que es el mejor. Recuerde, señora, Olito le cambia la vida. Y mientras Mariana prepara el sushi, nos ocupamos de la salud. Esta mañana me levanté con ardor y no sabía qué hacer. Hasta que el doctor Ming me recomendó Banan, la maravillosa crema antiemorroida. Que... ¿No estás harto de que te vendan la vida por TV? Publicidad encubierta, ausencia de contenidos mensaje único. Y muy buenos negocios para unos pocos. Necesitamos una nueva, nueva ley de, de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. La Cueva Rock and Roll, viernes y sábados de 18 a 21 horas con la conducción de Miguel bocacha y Macarena. La Cueva Rock and Roll, rock country, irrompible. número en su pantalla. 100 cerebro, 200 pesos, 1000 cerebro, 20000 pesos y el cerebro, 25 trillones. La comunicación no debe ser negocio ni mercancía, sino un derecho esencial y un vehículo informativo y cultural. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radio Comunitarias. Apostando, apostando al rock, rock, lunes de 19 a 21 horas con la conducción de Febe Montenegro. Agéndalo, apostando, apostando al, al rock, rock. rock, lunes de 19 a 21 horas. No, no, no. Comunícate al 15 66 90 50 02. En una radio ciudadana hablan católicos y evangélicos, islámicos y budistas, agnósticas y ateos. Todas las opciones religiosas se respetan. Y a los no creyentes también. Esta emisora es una radio ciudadana. ¿O es fundamentalista? Llama y opina. Estamos ocho y media, se nos va el Casanova, así que le mandamos un abrazo enorme, o sea Fede, el Casanova de la, de la Laguna Negra. Se que com, que compartan, ¿no? un hueso para, sí, sí, sí, para sí, acá, sí. para los Tienen amigos. Tiene muchas mujeres, viste que dicen que acá en la Argentina se promedia que cada un hombre hay tres mujeres. Ah sí, no sabía eso. ¿No? Bueno, Fede tiene seis, nueve. Seis, nueve. Se afanó a las mujeres y ¿Por, de por, ¿por qué se enoja Gloria cuando decís eso? machista te está diciendo. ¿Ah, viste? ¿Viste? Ahí está, ahí Hace viste rato que no que usaba el Yo no dije, yo no dije que yo estuviese de acuerdo. Dije ah, ah, que hay un dicho Ah, ah, ah, Nada ah, más. Ah, bien, bien Perdón, porque... Digo Gloria también era bastante machista Dijo que se usaba bigotes y los hombres tenían bombacha No ah, sé cómo sí, fue su, claro, sí, su sí, expresión no, Pero bueno, no, yo no, la tomo no, como una acusación machista claro, digamos, claro. ¿no? no no entendimos bien por qué lo dijo sí, pero Exactamente, bueno. sí, sí Con un che, cuchillo en la mano estaba che, te, cuento, te quiero pasar un pequeño anuncio A ver. De unos compañeros que tienen una banda Acá en José Paz que se llama Del, barro, Del ¿no? barro Recién el compañero Fede nos pasó el, el cartelito uh -huh. Dice que el sábado 30 de enero el sábado que viene Se presenta Del Barro en Aquarium. Aquarium, esto es en Avenida Balvin, Ajá. al 1767 ex mitre no a dos cuadras de la estación de San Miguel. Muy bien, eh... no tendrá alguna minuza, por eso lo mandó al chivo, ¿no? Como, ¿viste, viste, como y es, Fede tiene Casanova. siempre en todos lados. Capaz que, que las... había, capaz que había un huesito ahí y le dijo que si le pasaba por nada, y él dijo que sí, si no te uh -huh. cae problema que yo te la paso en toda la radio. Che, dice... dice que las entradas anticipadas están 10 mangos, Ajá. ¿no? Eh... Y las pueden comprar al 15... 46 73 75 86 Muy bien Ahora que le pasamos al chiva del Barro Puede mandar tranquilamente un disco Para que lo, conoz lo conozcamos Aquí en la Laguna sí, Negra sí. ¿no? Igual hay por ahí hay algún disco Así que después vamos a estar pasando del Barro Para los muchachos que, Para que vean que nos copamos con todas las bandas Para darle puntuación Como viste como bueno, somos nosotros Así de, de, así de malos Así de laguneros Sí, sí, sí sí, sí. ¿Sí? Así de, de, de críticos Ajá uh -huh. Tan que nos critican a nosotros, nosotros vamos a criticar al resto también. Exactamente. Por última vez, por último nomás y ya me dejo de molestar. Dale. Por mail pueden comunicarse a delbarro-bajo rock@yahoo.com.ar. Eso es. Muy bien, repetime la dirección, por favor. delbarro guion del eh guion bajo rock@yahoo.com.ar. ¿Y dónde van a tocar, me dijiste? En Aquarium, en Avenida Balbín al 1767, esto es Exmitre. Exmitre, Exmitre, exactamente. Bien. Perfecto, ahí va a estar tocando. Mites la que la del Carrefour. Exactamente, la gente de, Del Barro va a estar sonando por ahí. Bueno, eh Emil se trajo un mega informe sobre Haití, así que nos va a estar contando un poquito todo lo sucedido, un poquito más, pero lo que tiene esta laguna negra que te cuenta más de o un poquito más profundo o quizás lo que no te cuentan los grandes medios de comunicación. Claro. Y digamos que sí, igual es esa información que no está clasificada para nada, sino mm. que Este, yo por ejemplo estuve entrar en una página, una página de este de información, de contrainformación, ¿no? Que obviamente tiende a, a recabar así información eh, mediante internet, ¿no? uh -huh. eh, a, a cualquier usuario que puede puede mandar información al responsable uh -huh. este de lo que manda, ¿Eh? De lo que manda. Exactamente, exactamente. Y bueno, y tiene una, una tendencia este eh, antiimperialista, así así nomás ellos directamente lo digamos, se, se hace en cargo de esa tendencia que tienen uh -huh. y, este bueno, mucha mucha información sobre lo que hace Estados Unidos en cuanto a, a, a no sé, a, a armas, a defensa, a invadir países, a este nada, a uh -huh. colonizar, la tendencia a colonizar mediante la información, mediante el, el mercado, las deudas externas, mediante eh, todas las maneras posibles que, que, que ya conocemos, ¿no? Sí, sí. Esta tendencia que se ha ido... Eh, que los ha transformado en la policía del mundo, digamos, sí, bueno, sí, sí, sí. en la policía y en El Salvador de el todos Salvador los países, todo, sí, porque sí, donde sí. hay un problema están eh, las fuerzas armadas bueno, de Estados Unidos. y ahora donde hay un problema es en Haití, donde hubo un terremoto, un terremoto que ya, eh, si no me equivoco, ya tiene más de 100.000 muertos uh -huh. o desaparecidos, ¿no? Sí, sí. sí, Este, y bueno, Estados Unidos lo, lo primero que hizo, lo primero que hizo fue mandar tropas, mandó soldados, mandó este mandó aviones a que se anclaran en, la, en las costas de haití uh -huh. a ocupar el, el, el ya ocupan el, todo el territorio aéreo digamos ocupan el, el aeropuerto de puerto príncipe uh -huh. que es la capital que es el, el único digamos que, que importante que quedó eh, en, en estado digamos para recibir aviones ya lo controla Estados Unidos uh -huh. y este bueno y a través de eso ya controla el espacio aéreo de haití ellos deciden Como la, las misiones de ayuda y los socorristas de la onu este van a um, van a, a repartir lo que llevan digamos y van a este a organizar estas fuerzas de, de paz no mediante fuerzas armadas bueno sí, sí. este lo primero que se hizo fue mandar eh, a haití bueno te, acá hay por ejemplo las unidades militares que según eh, anuncios oficiales lo que tiene esta página de rebelión y este es Michael Chosudovsky Es un economista y periodista canadiense uh -huh. Que tiene un montón de notas Tiene una larga data en hacer ese tipo de notas Investigaciones este Y bueno, y él digamos Vos, vos entras a la página de rebelión.org Y lo que vas viendo son de dónde Él saca ¿no? la información Él te va poniendo, bueno La ONU eh, publicó este documento en internet La comisión de la ONU Para la ayuda Haití Eh, publicó este otro documento la defensa de Estados Unidos en la secretaría de defensa publicó este otro informe y así él te va mostrando de dónde saca realmente lo que él, lo que él te va contando no cómo sí. logra hacer su investigación y este y, y juntar todos toda esta información que, que nos tira bueno eh, las tropas que va a mandar a Estados Unidos es como están de, de, de, de un de un buque de asalto anfibio eh, dos barcos de, de desembarco que son muelles no para uh -huh. que desembarquen los soldados este una unidad con 2000 soldados más 900 soldados que son de la división aerotransportada o sea ya hablábamos ¿no? de, de cómo va a con controlar el espacio aéreo sí, sí. este un, un, un portaaviones un buque que sería como un buque hospital no varios navíos y helicópteros este esos digamos son todas las los los buques que ellos van ubicando, ¿no? Estratégicamente en, la, en las costas de, uh -huh. de Haití. Uh -huh. Lo que también, por ejemplo, hay una misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití que está eh, está formada, digamos, ¿no? por soldados de, de paz de diferentes países. Uh -huh. Este, bueno, hasta el 30 de noviembre del 2009, antes de que pasase esto, ya había eh 9065 eh soldados en, en Haití. Perdón, perdón, vos me está diciendo que, que antes de que suceda 2 meses, un mes antes se hizo un censo, ¿no? Una página oficial de esta misión de, de las Naciones Unidas y ya tenía 9000 eh soldados, eh 7000 eh 7000 soldados, 2000 policías, eh, personal civil, eh, hay una policía local, hay voluntarios de las Naciones Unidas. Bueno, a lo que Estados Unidos suma otros 20000 20.000 tropas de Estados Unidos. Hay una, una comparación que se hace este que es muy muy muy importante, mira. Por ejemplo, hay cerca en Haití hay cerca de 20.000 soldados, ¿no? Sí. En un país de 9 millones de personas. En comparación con Afganistán que antes de que o Obama enviara más tropas, ¿no? este, mm. tenían 70.000 soldados entre lo que es Estados Unidos y la OTAN para una población de 28 millones, ¿no? O sea, 20.000 soldados en Haití donde hay 9, mil, 9 millones de personas y 70.000 soldados en Afganistán donde hay 28 millones de personas. Entonces, si vos haces un cálculo, ¿cuántos soldados hay por cabeza? Uh -huh. Hay más soldados en Haití que en Afganistán. Que en Afganistán es un país al que se, ha declarar, se le ha declarado la guerra, uh -huh. ¿no? Y uh -huh. Haití sí, sí. es un país al que se lo quiere ayudar, se lo quiere ayudar a eh, organizar, digamos, eh, una ayuda, digamos, ¿no? Claro, sí. a, a, poder, a volver a restablecerse sí. después del terrible Eh, lo, que yo le, lo que yo te contaba hoy es justamente esto Ante esta catástrofe, ante esta tragedia la, la primera ayuda que llegó Fueron de los Estados Unidos Y justamente con estos desembarcos O sea, la primera Pasó esto, lo primero que, que, que ocupó Territorio haitiano Fueron las tropas de, la, de Estados Unidos ¿No? Uh -huh. Bueno, eh, también la, la investigación, digamos, va un poco más allá. Este, en el golpe de Estado que, en el que, que tuvo Haití en el 2004, este, bueno, dice que fue patrocinado indirectamente, o sea, fue patrocinado con tropas que estaban en Panamá para que eh, colaboraran en el golpe de Estado, ¿no? Uh -huh. O sea, esta, esta, la CIA y Estados Unidos patrocina ejércitos eh, paramilitares para desestabilizar al gobierno y bueno y, y después el, el, los militares haitianos tomaban el, el poder. Este entonces desde esa época ya ellos este, empezaron a mandar tropas y, y, y ojo, no mandaban tropas para eh, recuperar la democracia en el país. De, de, mandaban tropas para reforzar este para reforzar el golpe de estado y que la gente no se no se levante en contra, ¿no? A modo de policía pero esta es a modo de, este, de policía que resguarda eh, el gobierno de facto. O sea que ya desde el 2004 y mucho antes seguramente, este, acá hay información de, de de Haití, digamos, que mucho antes ya Estados Unidos estaba, estaba interesado ¿no? en, en, en Haití, en, en, en mandar tropas allí. Si sí, además, si no me equivoco, Estados Unidos había tenido intentos de invasiones para, para tomar el poder para colonizar Haití, ¿no? creo que, que no me equivoco yo al igual que Francia que bueno que fue colonia francesa después se independizó pero Estados Unidos también quiso quiso hacerlo la colonia sabemos que ahí hay, hay, hay toda una movida con esto de que Estados Unidos tiene muchas ganas de meter mucho más bases eh, militares en país en tierra latinoamericana no sí, esto sí. es algo en, que en, en es Colombia sí. no también eso, eso se relaciona con Colombia digamos este que ya tiene eh, bases militares siete base nuevas Sí que tienen que ver contra la lucha contra el narcotráfico y que están este, en el, casi en el límite con, con Venezuela. Además, fíjate que eh, el año pasado se realizó, se llevó adelante la, la cumbre de la UNASUR, en donde estuvieron todos los presidentes de eh, Latinoamérica, y los únicos dos presidentes que avalaban esto era justamente Alan García, el presidente de Perú, que fue la que el, el, el presidente que realizó una masacre indígena en su país, y es un presidente muy de derecha, y y eh, el presidente de colombia no uribe que también es un presidente de derecha que está haciendo las cosas bastante mal y fue como el personaje siniestro de latinoamérica el año pasado junto a, a alan garcía quien yo recién les le estaba contando este bueno como como conclusiones no está es muy claro digamos la posición que van tomando no este bueno controlar las comunicaciones el espacio aéreo y creo el espacio marítimo no por la cantidad de barcos que han mandado que son pero de, de enorme envergadura no este barcos de, de guerra buques portaaviones ya digamos controlan digamos un gran espacio y se trata de ayuda humanitaria no este ellos... sí, y también también tomemos esto también tomemos esto no que ellos se, se agarran de, de desde un punto no desde un punto de vista como yo decido, mirándolo yo como un ciudadano normal, como todos por por la televisión, no eh, gente desesperada por comida. Desesperada por comida porque ellos son también los que manipulan cómo entregan la comida y cómo la separan. Entonces la gente tiene hambre. Y si ellos no se apuran a, a bajar la mercadería, la gente se desespera como cualquier sí. como cualquier persona que tiene hambre, llega un sí. momento que se desespera por su familia, por sus hijos, por las cosas que están sucediendo allá y se desespera por la, por el alimento, por la ayuda que necesitan. Hay una historia muy triste y supongo que, que justamente que se plasma los se agarran desde ahí, ¿no? Sí, sí. Hay una historia muy triste que justamente se plasma en un audio de radialistas, en una artística que está titulada Galletas de barro, ¿no? Y que dice que los haitianos comen galletitas de barro porque no tienen otra cosa para comer. Comen galletas de barro y hay un, hay un señor como que no conoce nada y que dice no, no puede ser, me estás cargando yo te digo, un país que comen galleta de barro pero pues no tienen para comer, vos qué vas a decir si sí, no, tal cual, o sea Entonces, es, es algo eh, a veces inentendible y a veces inexplicable eh, también a la, a, la, a la propia razón ¿no? de, de, de nosotros mismos como personas no, no comeríamos barro, sí, pero sí. como les vuelvo a repetir o sea, cuando bajan esa ayuda humanitaria, eh, no están pensando que la gente está desesperada y si ellos no bajan la comida rápidamente y se la dan rápido, ellos se van a morir de hambre y van a hacer caos por la comida. Eh, y, y eso no es que la gente está revelada y está haciendo masaje y está asesinando. O sea, están buscando una ayuda que ellos la están reteniendo en ese lugar. Uh -huh. sí, eh, sí. Porque para mandar, de Emilio tiró una cifra de 20.000 soldados y no sé cuánta cantidad de buques, navíos, eh, aeronaves. Loco, no necesitan eso ellos. Ellos necesitan comida, necesitan comida y que la y que la bajen rápido pañales comida y agua para, para los más chicos y para, sí, para sí. ellos para la gente eh, creo que tenemos que pensar en eso y no que en Estados Unidos está haciendo las cosas bien yo creo que eh, está haciendo las cosas cerradamente y, y la están pagando caro y en este caso los haios una guerra de poder sí se se sí exactamente como que se desvía un poco no el, uh -huh. el sentido de esta ocupación militar este realmente Sí, yo también he visto la, las imágenes y me imagino que por la cantidad de muertos y él este el alcance que tuvo este terremoto es como es una, como una, una tragedia importante es muy grande uh -huh. y, y uno se imagina todas las cosas que pueden que pueden pasando con todos los servicios destruidos con bueno, una organización que no existe Desbastado, digamos sí. uh -huh. porque es reciente este pero bueno se confunde un poco no este uh -huh. que vos quieras realmente mandar yo materia y mandes marines tipos entrenados para Para matar, ¿no? Para entrenados, digamos, para sí, la, sí. para la guerra cuerpo a cuerpo. Es es, es muy loco, digamos, esto. Y o sea, sea estás peleando la... contra el hambre de la gente, loco. No estás peleando sí. contra gente que quiere derrocar algo. O sea, estás peleando con gente que te está yendo a pedir y que está desesperada por comida y agua, que están muriendo literalmente, o sea, hablando, estamos hablando de están muriendo de hambre, de sed y de enfermedad. Estás peleando contra eso. No me parece justo. No me parece justo desde ninguna manera y de ningún punto de vista. Exacto. Uh -huh. Bueno, este... Una, una de las saca varias conclusiones este este este periodista digamos una de las conclusiones es que realmente no puede haber una verdadera reconstrucción o desarrollo de un país no bajo eh, ocupación militar extranjera o sea eso es eh, no sé él habla de bueno de que el pueblo estadounidense se oponga ante su gobierno a la ocupación militar este y bueno que el que, que cada pueblo tiene la independencia y seguramente la capacidad para poder ellos coordinar ¿Entendés? La ayuda extranjera. Y además hay leyes, y las leyes dicen, ningún país puede violar la soberanía de otro país. Eso está muy claro. O sea, ningún país puede so eh, eh, vulnerar la soberanía de Argentina, ni de Haití, ni de Brasil. Eh, la invasión es una como un crimen regroso. Entonces, eso sí, ya es que... que haya tropas, digamos, de un país en otro, sí. este en este caso, digamos, están los objetivos se apuntan hacia